Y esto no es para que nadie se ande enojando ni que digan que es mejor que lo otro, nada. Escucha.